Así nos g u a r d i o s bendiga a todos. Y que e n e t e r n o en e s t a mañana, esta tarde ya, pueda colocar esta semilla en sus corazones. p u e s e n t a s e amado.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 Este pequeño Pasuk nos enseña que las ofrendas que son dadas por guación, por presión de los l í d e r e s tanto rabinos como pastores, no sirven ni para agradar al Eterno, ni para la obra del Eterno. Si son bajo una c o a c c i ó n Porque la ofrenda agradable al eterno son las que vienen de los corazones alegres y generosos. Como está escrito en 2 Corintios 9, que dice: 9, 7, cada uno de como lo propuso en su corazón.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 Que debemos de aprender hebreo. Por eso estoy machacando a los hombres que pasan a la Torah, a leer la EDA Torah, que aprendamos a la e d Hebreo. Y aquí, para educarse, amén. Aquí se está dando clase y la estamos dando gratis a los hombres que pasan a leer la EDA Torah. En hebreo no existe la palabra tener. Para decir yo tengo, se dice yes i ye. yes i q u e significa hay para mí? ¿Qué nos enseña esto, amado? Esto nos enseña.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 Y su plenitud. Amén. m a r e v i l l o s o El versículo 11 de la p a l a b a hoy, capítulo 35, dice: El tabernáculo, e n m i s c a n su tienda y su cubierta, sus broches, sus tablas, s u s b a r r a s s u s c o l u m n a s y s u s b a s a s Amado, en cinco ocasiones son enumerados todos los objetos de m i z k a n El tabernáculo levantado en el desierto. Esto nos enseña que.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 El versículo 12 dice: el arca y sus b a g a s la cubierta y el velo de la cortina. Dentro de l Miscán hay nueve objetos, los nueve, nueve objetos sagrados, más sagrados del tabernáculo. r e p r e s e n t a las nueve Manifestaciones del Espíritu del Mesías, j e s h u a en la congregación mesiánica. e l s e p t r el libro de y o h a n a n de Juan 4, 21 a 24, que lo leyó e l d i á o a o dice: j e s h u a le dijo, mujer, c r e e m e que la hora viene.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 En espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que adore a s es e m e s t e espíritu y los que lo adoren, los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le a d o r e Aquí j e s ú s está hablando a una mujer.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 Esta manifestación está simbolizada por las puertas de la entrada a la actio, acá. Aquí dice este p u e r t a s eso no, no va. Es puerta, son s acá. ¿Verdad? Y nos habla, habla r sobrenaturalmente en otros idiomas para la i edificación personal.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 La, por la cubierta del arca, lo que llamamos la m i s b e a el altar, donde el Eterno se posaba, posaba su presencia. Esa es la manifestación superior que hay en estas nueve manifestaciones. p ó n g a m e ir.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 Al final de la p e l í c u l a vamos a analizar el, los elementos del milagro. Ok, vemos que, Juan, vemos que hubo un cambio de orden entre la relación celestial con la h a c é n a h o r a y la misma, misma construcción, no parte del, de, del Señor, sino es parte de la.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 Las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu revelan el misterio de Yeshua, el Mesías. En las nuevas manifestaciones encontramos dos ingredientes básicos: que es p a l a b r a y poder. p a l a b r a y poder. Estas dos son.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 Job dijo: Con Adonai está la sabiduría y el poder. Bien decía Yeshua, e s tanto en vida decía: Yo y el Padre somos uno. Sí, Juan, Juan、eh, 10, 30. Sabiduría y poder. Esas dos cosas. Fueron canalizadas por las nueve manifestaciones, jóvenes c t i v i d a d e s que estaban operando por medio de Yeshua en todo su ministerio. Saludía y poder. Lucas 5,15 dice, y su fama se difundía cada vez más.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 El Mateo dice que él tuvo compasión de la gran multitud y sanó a sus enfermos. Y el Marco dice que tuvo compasión de la gran multitud y comenzó a enseñar c o s muchas cosas. Así que el motor de estar en el ministerio del mesías,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 El tiempo de doblar rodillas. El tiempo de ayunar. El tiempo de clamar. El tiempo de orar. Hasta que el Eterno derrame de su poder. ¿Por qué no vivimos esos milagros mayores que el Mesías nos prometió? Él nos dijo.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 Amados, debemos de saber tener un equilibrio sobre lo que es la mente y lo que es el espíritu. En lugar de ser dirigido por el e s p í r i t u queremos saber todas las jarajos j u d í a En lugar de buscar la revelación que el Pío está dando de la Torah, estamos tragando. Mentía de muchas fases predicadores con sus shows, como si fueran palabras reveladas del cielo. Por esta razón, amado, algunos han salido y ahora están negando a Yeshua. s a l i e r o n del espíritu y cayeron en la mente.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 Y hay de nosotros si solamente aprendemos las cosas de memoria. Hay de nosotros si vivimos una fe similar. s Debemos de movernos en lo sobrenatural. Muchas veces, lo que nuestros hermanos cristianos, el Ejército, dicen sobre la señal de d o s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 9, 6 está escrito: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en l a t i e r r a para perdonar pecado, entonces dice al paráltico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Educación, poder, poder, s o b r e l a c i u d a d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 Amén.、Sí. Amados, hermanos, la fe mesiánica no puede descansar en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Druín. La palabra de sabiduría de la cual se habla en Primera Corintios.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 Porque para él son locuras, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primero Corintios 6.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 Palabra de sabiduría por el Espíritu está representada por la cubierta del arca. Acá representada. Palabra de sabiduría según XIX, versículo 17 a 22. Éxodo ¿no? 25, versículo 17 a 22. p a r a b o a de r c o n o c i m i e n t o según el mismo Espíritu, el arca en sí, según é x o d o、no, 25:10 al 16. Y nos viene la división Hebreo, según é x o d o、no, 26, 31.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 Me da fe, según el mismo Espíritu, que me dio r í representar la mesa de los padres la preposición. Según esto, Éxodo、eh, no, 25, 23 al 29. Tenemos dos d e s a n i d a d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 Como quinto, tenemos la otra idea de los seis p á g i s y eso representa obras de poderes, según é s o d o 25:30 y Levítico 24:5 a 6. Como punto seis, a r a idea d o s o p r n t o s e p s